Es un proyecto que el IDE desab... eh, desarrolló, que eh, significa ampliar la superficie bajo riego de la, del base inferior a partir de eh, eh, la recuperación del sistema de riego, que desde que fue construido nunca recibió un solo peso de inversión para eh, mantenerlo. Por lo tanto, es un sistema de riego que fue perdiendo capacidad de transporte de agua para riego y bueno, este, este proyecto parte de, de, de, de, de, de una primera etapa que es recuperar el sistema de riego, hacer las mejoras que hay que hacer eh, reconstruir con puertas reconstruir eh, terraplenes es decir, reconstruir el sistema dado que como dije recién el mantenimiento que, eh, que tuvo fue casi nulo a partir de recuperar el sistema de riego es posible arreglar 10.000 hectáreas más Eh, y este proyecto demanda una financiación de unos 40 millones de dólares Esto está presentado ante el, el gobierno nacional en el plan que tiene el plan Nacional de agua y esperemos que ojalá tengamos este, un acompañamiento para poder llevar adelante esta aspiración que es incorporar como digo 10 mil hetáreas más es casi eh, estamos hablando más o menos en la mitad de lo que hoy tiene el idea bajo riego es aumentar en una mitad más lo que tenemos en disponibilidad de, de riego. Recién hizo referencia durante su discurso a la comunidad boliviana, que son hoy por hoy quienes trabajan la tierra. Pero el principal problema que tienen, bueno, además de que este año han perdido, el año pasado también la producción de zapache y cebolla, es eh, no tener la tierra, sino que tener que alquilarla. Bueno, eh, justamente poder ampliar la superficie bajo riego sería una oportunidad para eh, tantos productores que, como bien decís vos, no tienen la posibilidad de acceder a una tierra como merecen tener y sería para mí en mayor... La máxima aspiración poder este, poder cumplir los sueños de esas personas que son las que hacen posible justamente la producción de nuestro Bajo Inferior. ¿Y esas 10.000 hectáreas eh, en las cuales se planearían, estarían destinadas a esto. Ojalá que si esto llega a prosperar nos podamos tener un plan similar al de la colonización inicial que tuvo el Idebe, ¿no? Que que la tierra esté la tierra productiva tenga como lógica de su asignación eh, eh la búsqueda de colonos y no de personas que tengan como principal requisito la capacidad de invertir, sino que primero sean colonos, sean personas que tengan eh, los conocimientos y la disposición y la voluntad de trabajar la tierra. Y a partir de así que el Estado justamente le facilite a esa persona el acceso a la tierra, que es la mejor forma de, poder, de poner en producción un valle como el nuestro. Y, y bueno, así que sería muy bueno en este caso, si esto prospera, recuperar el espíritu original que tuvo este proyecto cuando se editó la ley 200 que justamente fue un plan de colonización esto significaba que no se buscaban que los adjudicatarios se transformasen inmediatamente en propietarios de la tierra, sino que fueran colonos es decir, personas que a lo largo del tiempo fueran pagando su tierra a partir del trabajo que, que, que es lo que saben hacer ¿no? así que yo aspiro a eso me parece que sería muy bueno pensando sobre todo que hoy hay una cantidad enorme de familias que tienen ese conocimiento, esa vocación y esa voluntad para poder trabajar la Tier.